Hola, sí, sí, ah, sí te escucho bien. Bueno, eh, Marcela, eh, bueno, si alguno, eh, algún distraído o distraída, no sabía que en la Universidad Nacional de La Pampa se puede ingresar a los mayores de 25 años sin tener el título secundario, esta semana le ha quedado bastante claro. <risa> sí, y nosotros también nos ha quedado claro que, que valía la pena revisar eh, el procedimiento que teníamos, porque el desconocimiento es parte de... Fue parte de, de nuestras conversaciones en el tratamiento del proyecto en el superior, claro bueno, eh, así que quedó claro. Bueno, eh, a ver eh, Marcela, eh, para pasar en limpio, eh, sí. el artículo séptimo de la ley de educación superior eh, del año 95 prevé eh, que mayores de 25 años sin el título secundario eh, pueden ingresar a las universidades de todo el país Eh, previos requisitos que exige cada cada casa de estudio así es eh, contanos a ver eh, aquí en la universidad eh, de la pampa ¿qué estaba pasando lo, lo que se hizo a partir de esa ley la, nuestra universidad eh, se dio un propio un reglamento propio uh -huh. eh, y las eh, el, el procedimiento consistía en una serie de evaluaciones eh, sobre áreas de contenidos, sobre contenidos de diferentes áreas y eh, que acordábamos, coincidíamos en el tratamiento, en, en comisión, en el consejo, que estaban vinculadas por ahí a una concepción eh, que, que fue justamente la que pusimos en, en, en análisis y en discusión, eh, según la cual el, el ingreso a la universidad era parte casi de un proceso, de una progresión casi automática de un nivel al otro, y entonces estas pruebas venían a validar de alguna manera aquellos contenidos que se desarrollan durante eh, la educación secundaria. Entonces, esto fue un poco lo que se puso en, en análisis, en discusión eh, y de la mano de una serie de concesiones que han ido también cambiando a lo largo del tiempo, digo desde fines del siglo pasado que se sanciona la ley a hoy. Eh, hay otros modos de pensar el problema del ingreso, eh, las características de, de los ingresantes o de las personas que aspiran a ingresar o continuar con estudios superiores y un poco en función de esto eso... Eh, Se revisó la propuesta y, y hemos construido una nueva propuesta que tiene algunos requisitos previos de ingreso por, para poder acceder y después una serie de actividades que, bueno, en este caso vamos a desarrollar entre noviembre y diciembre este para quienes eh, se inscriban o se bueno, de, se decidan a participar de, de esta oportunidad. Mm. Esto de que nunca había ingresado una persona mayor de 25 sin el título secundario desde el año 96, eh, ¿les hizo revisar también eh, los métodos? y Sí, sí, esto y el, el conocimiento de que de, de, de, de que, esta, de, de que a, no, no tengo el, el dato en términos de cantidad de personas que intentaban o que aspiraban y completaron estas evaluaciones, pero... Mm. Eh, porque no hay registros de, de esto, pero sí hubo un trabajo durante muchos años en, re, en relación con esto, eh, y bueno, la, la desaprobación con, con permanente y, y, y hasta incluso, bueno, por ahí muchos consejeros planteaban esto de la pertinencia de algunas evaluaciones en algunos campos de conocimiento para quienes van a, a desarrollar o a, o a dedicar su, su estudio en otras áreas. Entonces, esto también hacía... Eh, bueno, de, también a la luz de, de las características de nuestros ingresantes actuales comunes, digo, los, los ingresantes habituales este, de la universidad, eh, también hizo revisar y, y poner en cuestión esto. Claro. Eh, Marcela, ¿cómo va a ser a partir de ahora de esta modificación que aprobó el Consejo Superior? Recién algo mencionabas. Eh, a ver, danos algún sí, detalle. Sí, el, hay un primer procedimiento de inscripción a través de un formulario de inscripción en línea eh, en donde se solicita el registro a cada, a cada aspirante el, eh, la, el que consigne, alguno, además de sus datos personales, los estudios cursados, completos, incompletos, las las experiencias laborales o o formativas que haya que haya tenido es un es un formulario bastante completo que, que está aprobado en la misma resolución que aprueba la, la, la propuesta y una vez cumplido esto eh, tiene que cumplir o, o eh, participar de una serie de, de espacios y de actividades concretas que están vinculadas con bueno espacios de orientación y de acompañamiento eh, y otros más formales y si te quiero más académicos en términos de eh, prácticas de, eh, de lectura de escritura de este, a, a, eh, consignas este, vinculadas a arm al estudio o a las, a las actividades habituales en, en, en el ámbito de la universidad y una serie de mm, talleres de lenguaje y de resolución de problemas que en este caso sí están vinculados a la carrera elegida. Cada aspirante eh, manifiesta en ese formulario de inscripción cuál es la carrera a la que aspira a ingresar. Ah, bien. Eh, y entonces estos talleres están orientados a contenidos afines al, al área de, de, de esa carrera. Bien, ¿y cuándo se implementa esto? Eh, ¿Ya está disponible? La inscripción o... va a ser la semana próxima, entre uh -huh. hoy y mañana seguramente está saliendo el comunicado con toda la información, Hay un, va a haber un mail de contacto este y un formulario en línea a completar durante toda la semana próxima y entre noviembre y diciembre... Eh, vamos a desarrollar las actividades que en principio estaban pensadas este, en un formato virtual eh, dadas las últimas este, habilitaciones eh, estamos pensando en algunas algunas modalidades presenciales pero en principio hay un, un aula ya un aula virtual que sirven en la plataforma del área de educación a distancia del rectorado que ya está preparada para, para esto bien en eh, la persona o sea mayor de 25 sin el título secundario que atraviese esta instancia se podrá inscribir para cursar eh, la carrera elegida el año que viene exactamente y se ah. incorporará a las, a las actividades que cada facultad dispone de, de cursos de nivelación o, o de ingreso para Para, sus, para todos los ingresantes claro, eh, Recién planteabas Marcela que mm, es una problemática el ingreso no solo de estas personas sino de los comunes eh, que terminan el secundario sí. Eh, sí, eh, sí. ¿Están revisando ustedes eh, cada tanto eh, los ingresos eh, a cada una de las carreras? Eh, ¿Se analiza eso? Sí, nosotros cuando cuando iniciamos esta gestión en, mm. en bueno, fue en el año 2018 y prepandemia, este teníamos sí. un plan de trabajo, nos dimos un plan de trabajo. No, no sé si ustedes recordarán hicimos lo que llamamos una jornada de primer año en foco, que iba en línea con esta idea de poner el primer año y el tema del ingreso y de la permanencia en foco en análisis, este y, y desplegar a partir de ahí una serie de de, de líneas de trabajo con estudiantes ingresantes y con, fundamentalmente también con docentes de cátedras de primer año uh -huh. eh, bueno después del, del, del sacudón de, de la sí. pandemia y a pesar de eso pudimos sostener y adecuar algunas de estas propuestas eh, y este año retomarlas con con un poco más más de fuerza hemos generado mucha información eh, siempre decíamos que que nos manejábamos con muchas conjeturas que no, no, no había estudios o o bueno investigaciones o información estadística confiable disponible hemos generado mucha información en este tiempo a través de eh, no solo a través del sistema de los sistemas este eh, informáticos que las universidades disponemos sino además a través de consultas a estudiantes ingresantes a docentes de carttedografía De los primeros años eh buscando ahí eh, encontrar alguna información que nos oriente en el en el diseño de, de formas de acompañamiento uh -huh. tanto a estudiantes como a docentes claro es ahí donde se produce la mayor deserción en el primer año sí fundamentalmente en primer año y y diría en que casi que en el primer cuatrimestre Mirá. este nosotros yo yo soy docente de primer año en la facultad de ciencias humanas y con los colegas tenemos siempre la, la frase de decir bueno hay que esperar eh, que pase Semana Santa, que el feriado largo de sí. Semana Santa. Bueno, es habitual que después de ese feriado muchos chicos y chicas no vuelvan. Mm. Se fueron a sus pueblos ese feriado largo y bueno, y, y esto también lo que pone en dice es que el, el tema del ingreso no es solo una cuestión cognitiva, quiero decir, de conceptual, de de de, de, de, de contenido, ¿no? Eh, sino que hay, hay hay una una complejidad en en En, en todo lo que se exige lo que este cambio este pasaje supone que, que va más allá de, de, del bagaje de contenidos con que cada uno llega a, a esta instancia hay sí. cuestiones vinculares relacionales este hay hay cuestiones que que tienen que ver con el modo como las instituciones nos recibimos o recibimos a estos a estos ingresantes que también estaban siendo Pues estás en, en discusión y, y hemos intentado algunos cambios en esa línea Ah, bien o sea que está, están trabajando en ese sentido desde la última sí sí esto es parte de de un bueno es, es una definición de política académica que he digo siempre es, es bueno es poner el foco ahí no es el único problema claramente en términos académicos que, que las universidades tenemos pero este es un tema preocupante en el que además la universidad está en particular y todas pero Eh, viene invirtiendo y disponiendo de recursos, de programas, este, entonces bueno, un un poco el el, el sentido de, de del trabajo que venimos haciendo es poner en en coordinación, poner en contacto estas líneas, estos equipos de profesionales, tanto en rectorado como en las universidades que están nosotros decimos atajando el problema del ingreso. Bueno, ahí hay mucha gente y muchos recursos puestos para para pensar mejor y bueno, lo que una de las primeras cosas que propusimos fue articularnos no era como mucha gente eh, preocupada haciendo cosas desarticuladamente ah. entonces bueno y, y, y hay ahí un, un, un trabajo fuerte buscando la articulación de todos estos esfuerzos bien bien marcea eh, no te saco más tiempo sé que tenés una mañana no, no, eh, ante ocupada bueno <risa> eh, mmm... Nada, eh, nada decir que en los próximos días va a estar la información disponible para aquella, aquella que tenga más de 25 años y no tenga el título secundario y desee estudiar alguna carrera de la Universidad Nacional de La Pampa. Así es. Bien, que tenga buen día, Marcela, gracias. Igualmente, muchas gracias.